Bueno, desde este Montevideo que está soleado, que ha mejorado la temperatura en medio del invierno, eh, nos reencontramos con Plinio, que no estuvimos con él el, el jueves pasado, por, por razones nuestras, en este caso, en una jornada donde Brasil, eh, tenemos entendido, Plinio, bienvenido, vive actos, ¿no? Dentro de ya del clima de campaña que se acelera, eh, una suerte de actos que se han... Eh, convocado con, en defensa de la democracia o ese tipo de consignas, hemos visto, Plinio, ¿qué tal? Buen día Hernán, gran gusto volver a hablar con Radio Centenario, la verdad es que el frío de ustedes de la semana pasada fue tan fuerte que llegó hasta Brasil, está bien frío aquí también, Ajá. Eh, es, hoy día es un día de, de actos en defensa de la democracia, ¿no? son Actos que son promovidos en realidad por manifestos que fueron firmados por asociaciones, digamos, empresariales, ¿no? uh -huh. industriales y mismo bancaria. Y es un acto, digamos, por así decirlo, Hernán, pre-campaña electoral. La campaña empieza en Brasil oficialmente la próxima semana. Uh -huh. Entonces, estos actos son... en favor de la democracia del eh, electoral, no contra las amenazas golpistas de Bolsonaro. Y representa, de hecho, eh, la manifestación de una parcela importante de la burguesía contra el golpismo. O sea que es una un esfuerzo para ver si detiene a Bolsonaro. Y, y con esto también medio que da un permiso para que Lula haga una campaña de calle sin el veto de la burguesía. Lo que por un lado es positivo porque siempre mejor Estado de Derecho que sin Estado de Derecho y por otro lado demuestra la fragilidad de las instituciones y la fragilidad de la izquierda que tiene que pedir permiso al, al piso superior para que pueda hacer sus Eh, movilizaciones en el piso inferior ¿pero hay en estos actos entonces una intención de, de mandarle una señal política fuerte de, de alguna especie de freno eh, a, a estrategias de Bolsonaro Plinio, por parte de la burguesía que vos decís Hernán, yo creo que este es el principal objetivo de los manifiestos ¿no? son manifiestos que fueron iniciativas De, de sectores de la burguesía, principalmente de la burguesía paulista, industrial y bancaria El agronegocio no se metió en esto, el comercio se metió de manera muy tímida No unifica toda la burguesía, la burguesía está dividida en relación a Bolsonaro-Lula o Pero demuestra que un sector importante de la burguesía eh, no acepta el golpe, o por lo menos no lo acepta en el momento. Entonces esto, digamos, es lo que representan esos actos. Ajá. Cuando decís no acepta el golpe, es no acepta entonces la posibilidad de que hubiera alguna alteración al, al proceso que se supone normal que tendría que haber tras las elecciones. Exactamente esto, no, no, en, en realidad no es que no acepte el golpe, uh -huh. digamos así, rechaza las amenazas de golpe de Bolsonaro, uh -huh. que es, la misma, es exactamente lo que dijiste Hernán. Uh -huh. Eso que está incluyendo como, como capítulo así que subyace, veíamos en la prensa brasileña, esto de que eh, el ejército o las fuerzas armadas ha tenido representantes en el equipo del Tribunal Electoral, ¿no? que, que vienen preparando las elecciones y en el control informático, todo eso, y que el Tribunal había retirado al representante del Ejército, por ejemplo. Sí, esto es una cosa muy curiosa, ¿no? y hasta, digamos, patética, porque primero hay un equívoco fuerte del Tribunal Superior Electoral, que es el que regula y, y el que... dirige las elecciones en Brasil, porque ellos llamaron al ejército para participar, pero no deberían haber llamado. Para, pero como Bolsonaro hace muchas amenazas, el juez juzgó que sería prudente llamar la gente del ejército para participar de la fiscalización. Pero el ejército mandó un, un coronel... que es un perfecto imbécil y que es pro-Bolsonaro y que tiene sus redes sociales, porque ahora los coroneles tienen redes sociales, ¿eh? manifestaciones sistemáticas contra el sistema electoral, que son todos fake news, no todas noticias falsas. Entonces esto los periodistas descubrieron esto porque ahora cualquier puede tornarse un espía porque va a la red social y ve lo que la gente dice. publicaron esto y los jueces entonces dijeron no este señor no es posible porque ya ya tiene eh, partido tomado eh, ahí el ejército se victimizó dijo que que fue una una una actitud unilateral del tribunal lo que siempre es porque el tribunal es el que manda claro, claro. y dijo que entonces no va a participar lo que es muy bueno que no participen porque son ideológicamente muy, digamos, de ultraderecha y técnicamente muy descalificados, o sea que no iban a contribuir en nada. Ajá. Es muy curioso esto del ejército participando en, en, el, en lo electoral. Eh, fuera de esto, Plinio, de, de, de todo este chisperío que, diario que se da en torno a Bolsonaro y las elecciones y las garantías para la jornada electoral, Hay un episodio muy fuerte que, que, que lo vimos reflejado en la prensa que habla mucho de, del Brasil ¿no? Eh, y que nos lleva al centro de, de la herida de nuestros países, que fue esto de un llamado de un niño eh, a la policía eh, porque vio que, su, que no había comida en su casa, porque vio a su madre eh, llorando eh, y esto tuvo una cobertura mediática, ¿no? Contale a la audiencia que pueda no, no estar al tanto de ese episodio. Mira, ahí yo creo que primero lo que tenemos que entender es que la crisis social, como ya hablamos aquí varias veces, es una crisis profunda. Brasil tiene 15% de la población, más de 33 millones de brasileros que pasan hambre y más de la mitad de la población en inseguridad alimentaria, o sea, no sabe si tendrá comida en los próximos días. Entonces, es una situación dramática. El episodio de este niño es muy interesante, porque él, en el primero, no, no la, la, la, la importancia que el niño, que es muy chico, tome una iniciativa, o sea, que muestre el desespero y el coraje de este niño. Pero ¿a quién llama? Llama a la policía. Y esto es importante para entender un dato sociológico que pasa aquí en Brasil. que en el colapso del Estado, lo que es, le sobra a la población más vulnerable es la policía. Entonces, la policía en la periferia brasileña es una especie de, eh, de socorro, en última instancia. Si el marido hace violencia contra la mujer, si hay un vecino que está completamente borracho y loco, si no hay comida... Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Se llama a la policía. Es como es la o principal sea, no se... referencia institucional, digamos. Exactamente. ¿no? Porque o llaman a la policía o llaman al narcotraficante. Eso depende del barrio. Pero en común hay el colapso de las políticas sociales y la ausencia de la asistencia social, de la escuela, en fin, de, del Estado. en la vida del estado, digamos, social en la vida de la gente. Y pero esto lo que le pasa a este niño es una digamos tuvo mucha repercusión porque en realidad es refleja la dramaticidad de muchos hogares en las en las familias brasileñas. Él llamó, por lo que vimos, Porque dijo que veía a la tiene varios hermanos pequeños y vio a la madre llorando de que creo que tenían que estaban a harina y agua solo hace días creo así es así uh -huh. es y, y esta situación es muy común Le, les cuento una otra no un compañero de clase de de mi hija en la universidad de San Paulo, que eh, ahora hay en Brasil cuotas de gente Negra para entrar a la universidad Y con eso la universidad Que siempre fue muy blanca y rica Quedó más colorida Y socialmente más diversa Bueno, en la pandemia Este este niño, este joven Vuelve a, a Belo Horizonte Y, eh, y le escribe a mi, a, a mi hija Que en su casa no come más carne Que nada más comen un huevo Porque eh, y, y esto en un diálogo donde decían, si alguien habla mal de Lula en frente de mi papá, mi papá le va a pegar, porque con Lula comía carne a veces y ahora no come carne nunca. Entonces, esta es una situación muy real, no? esta que vivió el niño de manera muy dramática y lo que sí es novedad es un niño tan chico tomar la iniciativa, porque esto normalmente lo hacen los adultos. Claro, no, claro. No, no. Ni eh, que hablar que al tomar notoriedad pública le llegaron ayudas al niño, todo ya todo todo un manejo mediático de esto, ¿no? Seguro porque lo que acompaña el colapso del Estado, y esto es una otra cosa que notas Hernán con mucha sensibilidad, es la filantropía. Entonces no, no hay políticas para resolver, no hay ninguna actitud de resolver las causas del problema, pero si sí hay... el desespero qué es lo que se hace entonces el desespero se llama la policía se llama el narcotráfico o se apela a la al espíritu caridoso de los ricos claro. ¿ya? y esto en Brasil la realidad es que no solo los ricos pero la gente es muy generosa eh, principalmente la gente más pobre para agarrar lo que tiene y dividir entre todos no claro. es una esto es una tradición de las de las periferias brasileñas y yo creo que en cualquier periferia de América Latina sea más o menos así. ¿Dónde fue este episodio? No no tengo a mano acá el dato en qué estado fue Plinio lo de este niño. No recuerdo, eh, claro, en un país tan inmenso como, como Brasil, pero si no lo podemos chequear nosotros en, en cualquier momento. Hernán, tendrás que ver, porque la realidad es que yo no sé exactamente en qué ciudad, de qué ciudad vino este niño, ¿no? Pero pero podría ser en São Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Bahía, eh, Fortaleza, porque esto es un fenómeno, claro. eh, digamos, generalizado en Brasil. Claro, ya lo, ya lo estamos chequeando. Lo último, queríamos, por lo menos de nuestra parte, comentarte, Plinio, que, o pedirte una valoración. es que vemos eh, eh, información que habla de deflación en Brasil, que han bajado los precios y lo contrastan con la situación de Argentina. Por ejemplo, eh, te digo que esto del niño fue cerca de Belo Horizonte, en la ciudad de Santa Lucía, cerca de Belo Horizonte, efectivamente. Mira, eh, Hernán, lo que pasa con los... Yo creo que siempre es eh, necesario ser muy cauteloso con sí, con claro. las noticias económicas de la manera que llegan, porque hay mucho mucha espectacula espectacularización de las noticias. Sí, claro. La realidad es que hubo una deflación absolutamente tópica que responde a las medidas tomadas por el gobierno Bolsonaro de Sacar los impuestos sobre eh, bencina y sobre diésel eh, hasta el fin de las elecciones. Y como eh, estos estos combustibles son muy eh, tienen una tasa muy grande de impuesto cuando las sacas y compares con el mes anterior, no el peso de los combustibles alto en el índice de inflación, esto dio una ligera deflación. Pero aquí en Brasil realmente nadie lo está llevando a serio, salvo los apologistas de Bolsonaro que, que lo aprovechan para hacer propaganda. Pero ni los economistas neoliberales le dan mucha importancia a esto. La realidad es que la inflación en Brasil está estabilizada con una ligera, en, en, alrededor más o menos de 9-10% al, al año, eh, y esta es la realidad lo que importa, ¿no? Y esta cosa de comparar con, con Argentina es una tontería claro. eh, metodológica porque son dos casos absolutamente distintos de inflación que este tipo de comparación nada más para hacer propaganda. Bien. Bueno, Plinio, para cerrar con el principio, ahora sí podríamos decir que se larga la parte más abierta de, de campaña, ¿no? Eh, con los actos, con las recorridas, las giras de los candidatos... a Lula se le siguen sumando eh, candidatos del centro o centro-derecha, no sé, leíamos hace poco algunos con, con aspiración de candidato presidencial que se sumaba recientemente y ahora empieza la, la parte del de, baño de, de masas, digamos, que, que vos decías al principio que ahora sí se autoriza a empezar. Exactamente, No, ahora llegamos en el momento decisivo de la campaña. ¿no? Y hay dos movimientos, yo creo que tres novedades que vamos a conversar aquí en las próximas semanas. Ajá. La primera es que eh, la aglutinación de todos los sectores, digamos, del orden en, alrededor de, de Lula. ¿no? La semana pasada un, un candidato que era pequeño pero de importancia regional en Minas Gerais, Janones, retira y apoya a Lula. Tenía 2%, lo que significa que si va a Lula esto y transfiere la mayoría de los votos, Lula aumenta 4% en la primera vuelta, lo que le podría eh, eh, que, lo que podría significar su victo, victoria en el primer en la primera vuelta. Pero hay un segundo movimiento, que es las transferencias de ingreso que fueron hechas por Bolsonaro, empiezan a llegar a la gente. Claro. Y esto tuvo un, un reflejo uh, electoral. Entonces aumenta la votación de Bolsonaro. Bolsonaro Entonces la distancia entre Bolsonaro y Lula empieza a quedar más estrecha. ¿no? Uh -huh. Y tercero es que comienza la campaña de calle. Entonces comien comienza las movilizaciones de hecho. Entonces, ahora iniciamos un, una nueva etapa aquí en, en, en la campaña. Bien, Plinio, vamos a cerrar con un mensaje que nos manda Jimena, una oyente que dice, buenos días a todos, saludos a Plinio. El llamado del niño a la policía habla del abandono del Estado, padecemos de neoliberalismo, me crié en la periferia, el hambre en los niños... es de las cosas más violentas que he atestiguado. Saludos y gracias, dice Jimena. Jimena lo dijo todo, ¿no? sintetizó muy bien lo que está pasando aquí, lo que pasa en las periferias con este modelo neoliberal. Así es, si no nos revelamos ante esto, ante qué podemos revelarnos, ¿no? Eh, Plinio, gracias como siempre, un abrazo y seguimos juntos. Hernán, siempre un gusto hablar con Radio Centenario, que tiene oyentes como Jimena, y nos vemos el próximo jueves. Fuerte Gracias. abrazo a todos. Gracias.